antes de comenzar a saludar a un montón de nuevos oyentes, sabemos que cada día se van uniendo más oyentes de esta aventura, saludos para todos los nuevos, la gratitud a la gente que desde el principio nos sigue, está ahí. Manuel, el cuarto rey, ¿está resurgiendo sí. todo ese movimiento nazi extraño que dominó Europa durante mucho tiempo y que casi no hemos llegado a conocer? Se está intentando, hay en todos los países del mundo, hay grupos eh, afines a el, al ideario político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 hombre, H, Ellen me da cuenta un episodio cuando dura cabo en la Primera Guerra Mundial y gracias a unas voces estaba una trinchera, lo, lo recuerdo vagamente, lo le hace mucho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 Y, y se está esperando el retorno de, de Hilder para establecer el cuarto Reich, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Quizá como avatar, por eso cogieron el símbolo de la esvástica, que es una antigua simbología, un antiguo mito simbología hindú, ¿no?, que había. Sí, sí, Todavía yo los he visto en algunos monasterios, en algunas lamaserías y en algunos monasterios. La ya está llena de ellas. Tibetanas. Todavía te puedes encontrar algún turista gilipi. Sí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 Estuvo en Madrid, pero también estuvo en Barcelona. Y es cierto que él había enviado antes a oficiales de las SS a buscar el, el, el cáliz de Cristo, el Santo Grial, en el sur de Francia. Además está relacionado con todas las leyendas del Pirato de Sion, de Réal de Chateau... ¿Un como la película de Dianne Jones? Un poco no, absolutamente que... sí. <coughs> pero, pero por mi humilde experiencia, la realidad siempre supera la ficción. ¿Y qué buscaban qué buscaban los grupos? Esas? Buscaban sí. muchas cosas. Buscaban objetos de poder. Eh...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 ¿Quién puede hablar de ello? Tú Nosotros Es curioso de Dentro de poco en exclusiva daremos más información de ese instrumento que pu pudimos tocar lo hemos podido fotografiar y es impresionante ¿verdad? Y, y yo lo no tengo muy claro lo que es la verdad es que y, y tampoco creo que nadie lo tenga muy claro porque es un objeto bastante extraño ¿no? A pesar de que se cuenta bueno, que era de los comechingones que se encontró en el uritorco.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 Hay cuerpos de seres que siguen todavía buscando instrumentos de poder en todo el planeta, ese bastón de mando del cual hablaremos, sigue buscando el, el Grial, uh -huh. eh, y en algunos lugares está dicho que en Argentina hay gente todavía viviendo de acuerdo a, a tradiciones esotéricas, en algunos lugares dicen que hay todavía eh, como ciudades secretas, Eh, está el tema de los Frensit, que hablamos en su día con Joseph Guijarro, que se diría muy de cerca, que no son extraterrestres, sino que podían ser nazis. Y que han desarrollado una inmensa tecnología, llegándose incluso a pensar o a decir que muchos de los platillos grandes que vemos son nazis. Uh -huh. ¿Qué va a para poder decir esto? Bueno, <coughs> tenemos que verlo en un contexto, porque esto no, no, ha, no ha surgido de repente. No es que de repente venga alguien y diga, no, pues los ovnis son platillos volantes nazis. Esto tiene una, unos referentes históricos.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 y se construyeron prototipos de dos. Esto desde el punto de vista histórico. Está probado, Está probado pero no eran naves maravillosas que funcionaban con la energía abril, ni con la energía de plasma, no no, eran por ejemplo el avión de Air es un avión de alas redondas, técnicamente un platillo volante con una carcasa muy parecida a la de los Mes a lo de los Stuka, pero que funcionaba hélice, pero era un platillo volante, es decir, es cierto que existieron platillos volantes nazis. Lo que se pretendió con un vídeo que aquí en España se emitió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 para el retorno de Silvia espera, tenemos que hacer una mínima pausa si estáis grabando el programa es el momento de que des la vuelta al la cinta no queremos que os perdáis un solo momento de, este, de esta emisión 905, 1180, 80 tenemos mucho más para contaros nos vayáis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 una, una... soplapoyez y además es lo que me en, que, en mi opinión ¿has que eh, es una? soplapoyez ¿puedo ah. decir soplapoyez o no? sí, puedo, sí. Bien. tú lo dices o sea que pues y además lo que me irrita es que algunos personajes patriarcas del esoterismo español están vendiendo <coughs> esa tesis que es lo que me irrita bueno, no solo el esoterismo español que hace unos años incluso hace unos meses e incluso un líder judío lo, lo comentó que bueno, que los judíos murieron porque tenían una carga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 cosas que, que se cuenta otra versión que acaba de ser novelada hace muy poco ¿Pregunto si los nazis eran todos esotéricos? No, no, en absoluto de hecho, pero es muy interesante Goebbels, el jefe del de la máquina de propaganda y de guerra psicológica un personaje fascinante dentro del Tercer Reich él no creía en los videntes ni creía en astrología ni creía en estas historias sin embargo se daba cuenta de que no sólo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 de revistas, de páginas web de apología nazi, impresionante, descomunal. Pues no lo vamos a decir... Eh... No, no, qué no, no, para nada. Pero, pero dentro de ese grupo de, de tendencias neonazis hay un sector que es lo que llamamos Hitlerismo esotérico, que ellos se denominan Hitlerismo esotérico, que además está teniendo un acercamiento muy interesante y muy sugerente al mundo del Islam, y ese será otro tema que tocaremos si quieres,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 Pues con Hitler pasa exactamente lo mismo, para los seguidores del Hitlerismo esotérico, Hitler estaba en contacto con seres superiores, para los psiquiatras, pues Hitler era un tío, estaba como una muerte. Pregunto también si, si, si, si hay muchos nazis refugiados en Sudamérica, lo has contestado. Sí. Eh... y en España también ¿eh? yo he estado con gente uh -huh. de las SS con oficiales de las SS que todavía viven en España hay un montón de preguntas que tienen que ver con esto eh, pregunto también que hay de cierto si la ciudad donde nació Hitler era cuna para importantes astrólogos videntes y seres de gran poder ¿es cierto esto? pero es que todas las rieron... ciudades to... en, Europa, <coughs> en, en la Europa de, de los años de, de esa época había había mucha tendencia a estas cosas no no olvidemos que estamos en un momento histórico fascinante el momento en que nace la teosofía el momento en el que nace el espiritismo el momento en el que nace la parapsicología con la sobre sí o sea, una había una gran tendencia, pero si tiramos un un, un mapa un dardo a un mapa de la Europa de la época, seguramente en la ciudad en la que caiga ese dardo también había gran cantidad de videntes. Mm. Otra cosa es que se haya intentado vender eso para justificar la herencia mesiánica de Hitler. Hitler nació un en una ciudad predestinada porque había muchos videntes. No, Hitler nació en una ciudad como podían hacerlo con otra. Podré cerrar un poco el tema antes de la última pregunta de, este, de esta parte del programa, el bastón de mando quien no sabe para qué. Eh dentro de poco daremos informaciones exclusivas e incluso dicen que se está esperando al nuevo depositario de ese bastón de mando. Desde aquí lo vamos a lanzar si al Cienda por ahí.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 Lo último sobre la telepatía, las pruebas con dotados. Las últimas pruebas realizadas incluso en nuestro país. Nuestro invitado tiene algunos datos. Escuchemos. ¿Cómo datos de esos? Bueno, antes de nada dicen, por aquí preguntan, ¿de dónde sacas tantos tantos datos? ¿Lees muchos libros o...? Es producto de tus investigaciones, básicamente, ¿no? Me adelanto yo a... No, a... tú lo sabes. Me adelanto yo. Eh, ¿Y Mengele fue uno de sus fundadores, dice? Pregúntame en Cerminado. No, no. Mengele fue uno de los, que, de los nazis que se capturó en Argentina, pero no yo no encontré ninguna vinculación esotérica de él, yo fui Mengele. Y nos pregunto también a ti, o a mí, si hemos probado ayahuasca o pillote.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 Extrañas, de casualidades curiosas y a mí recordó instintivamente un caso que yo conocía bibliográficamente porque en su día se publicó en todas las revistas especializadas que había en la época en la revista eh, de parapsicología en psicomunicación en Mundo Desconocido que para mí ha sido la mejor revista que se ha hecho sobre estos sí, temas no. jamás y el de, el de las gemelas de Logroño dos niñas, también más o menos de la misma edad siete, nueve años, quiero recordar que eh, gemelas univiterinas, repito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 que podemos llamar telepática pues no sé qué es la telepatía Carlos también que cuenta hacer ese trabajo de dos hermanos que los separan al nacer viven vidas diferentes los dos bueno, se hacen Cuéntanos este es otro historia. tema este es otro tema porque ya desde el punto de vista de la psicología no de la parapsicología se han hecho estudios muy curiosos comparando las evoluciones biográficas de gemelos gemelos univiterinos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 Espacio en blanco esto son algunos de los datos de lo que es la, la telepatía pero esto lo digamos lo natural si comenzó a estudiar ya en laboratorio comenzaron sí. a hacer pruebas e incluso submarinos astronautas cuéntanos un poco sí hay bueno cuando se tiene de la telepatía es la transmisión de pensamientos.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 que es archiconocido por el Dular Cucharas por el programa de Íñigo yo he estado con él varias veces y él me contó en su día las experiencias que había hecho para el Mossad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 hablaremos dentro de un momento de ello <ríe> hay una catreva de personajes entonces que son utilizados por estos grupos para influir cuando hay algunas cumbres dicen que hay un mogollón de tipos mandando pensamientos a los en el caso de la guerra fría los rusos, a los americanos eh, los americanos a los rusos curioso ¿no? si, sí, no solo eso lo, los rusos tienen mucha tradición porque en Rusia en, en, en realidad toda la, la creación de un departamento subvencionado por la CIA con una partida presupuestaria oficial con un laboratorio en una base militar americana que estuvo funcionando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 Pues, no vamos a contestar porque, no te trabajo, mucho, porque trabajo mucho bueno, no, el, el caso cito, vas por las noches ya hago de todo el caso es que para psicólogo, telepata, emisor dice, nota de trámite interno ¿puedo decirlo? CSID sí, eh, nota de despacho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 pues esto según las filtraciones que han llegado de gente del CESID, según lo que nos han dicho a algunos investigadores miembros y miembros del CESID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 halló su ternera del sur de Francia y traerlo a, traer a España se había intentado ya en otras ocasiones secuestrar a líderes etarras en el sur de Francia y se habían hecho chapuzas tremendas de hecho hay una anécdota conocida de un grupo de la policía que intenta secuestrar no de CSIC, sino de la policía que intenta secuestrar a un líder de ETA como en medio del forcejeo no consigue meterlo en el maletero como hicieron los del Mossad con Eichmann aparece la gendarmería, los gendarmes franceses y al final terminan deteniendo a los policías ¿no? entonces el CSIC para no caer en ese error se planteó montar un dispositivo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 desconocido. Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada, espacio en blanco. Tú quieres hablar de las de las prostitutas, como se mismo lo hablo últimamente. me decíamos en el micrófono que no no hablamos de las putas, ahora hablamos de ellas. Antes de nada, preguntas sí, al la radio los... soy yo esto ¿eh? se pone sí, que no queres, cosas yo estoy repitiendo lo que tú dices. Preguntas de nuestros oyentes, ¿es cierto? ¿Es cierto o es posible que los distintos servicios de inteligencia estén manipulando en masa a la gente? Operaciones como MK Ultra, MK, etcétera, han tratado de llevar a la gente por diferentes lugares. ¿Pueden estar haciendo esto? Pregunto, pregunto. La, la historia de la humanidad es la historia de la manipulación de la gente, la historia de la manipulación de las masas, la hagan los políticos o la hagan los servicios secretos. Todos estamos completamente manipulados. ¿Todas las personas tienen telepatía? Yo pienso que sí.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 repercuten en grandes masas de población ese es uno de los intereses de las sectas, por ejemplo eh, ¿colaboró el Vaticano en experimentos telepáticos o de bilocación? ¿conocía? ¿preguntan? no tengo yo referencia a eso, no lo sé eh, ¿es posible que los nazis tenemos un montón de estrellas de ver así por encima, ¿es posible que los nazis lograran entrar en contacto con seres intraterrestres? eso es lo que ellos pretenden es lo que pretenden decir yo tengo miserias dudas, dudo que nadie haya contactado con seres intraterrestres. qué piensan los nazis o lo que hacían contra mental practicaban el control mental eh, sí en, sobre todo en las ss había un gran adoctrinamiento en estos temas y había incluso unidades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 ¿Suscríbete a la radio? Sí, pero no funciona así. La telepatía no funciona así. ¿No? No. Eh, ¿Es cierto que de los rumores que hablan de que algunas revistas del ramo satérico están dirigidas por gentes afines al nacional socialismo? Es cierto, sí. ¿Están dirigidas todavía? Eh, Me he dicho demasiado. Dirigidas en, est en estos momentos, no en la dirección, pero sí en la redacción. Sí, hay personajes fundamentales de la historia del nazismo en España. ¿Dónde saca los informes secretos? preguntan. Robo, mato, violo, miento, me disfrazo, lo que haga falta. Eh, Manuel, gracias. Eh, mundo misterioso, punto, ¿qué? Mundo misterioso, punto.